Buenas noches, Alicia, bueno, y para la gente también. Este, así es, este, un poco más este, con el panorama clarificado, digo esto a partir de los rumores que habían trascendido en estas últimas 24 horas respecto a, a la candidatura. Efectivamente, nosotros rubricamos con nuestra firma eh, el día sábado, eh, hemos firmado como candidato a diputado provincial, este, y bueno, ahora ratificado porque... Este, se habían generado algunos rumores, ¿no es cierto?, principalmente en la prensa capitalila y de la Ciudad de la Plata con respecto a, a la ubicación en la lista, ¿no es cierto?, y bueno, nosotros siempre tuvimos en claro que el segundo, el cuarto y el sexto lugar le correspondían a la gente de, digamos, en esta unión de la UDESO, a la gente de Francisco de Narváez, es decir, al Bloque Unión Celestiblanco, y Blanco, y este, los lugares, este, digamos, 1, 3, 5 y así sucesivamente a la UCR, en ese contexto nosotros este, eh, tenemos una militancia dentro del espacio de, que data de dos años y medio y que, bueno, también estaba en disputa eh, la posibilidad de incorporarse a la lista de nuestro armador seccional que es el escribano Ricardo Lizalde. Bueno, de manera tal de que fue él precisamente quien firmó en segundo término y, este, bueno, el representante Poro Lavarría de la séptima sección que es Marcelo Urlesa en cuarto lugar de manera tal que, bueno, tenemos varias, digamos, esperanzas respecto a lo, que, a lo que puede llegar a venir, indudablemente sabemos que eh, no es fácil, eh, digamos, un cuarto lugar este, hay que realmente tener una estrategia importante para, para la obtención de votos, estamos muy confiados, Alicia, en tanto y en cuanto acá en Olavarría principalmente hemos hecho un acuerdo estratégico con la gente de, de GEN, de la UCR, etc., Que, eh, tenemos cifradas esperanzas en que, este, tanto sea en las primarias como allá por octubre, podamos hacer un, un muy buen papel, primero y principal, para obtener, digamos, la, la, la, digamos poder ser gobierno en Olavarría con la candidatura de intendente de Ernesto Cladera y que eso nos, nos dé un piso en la sección importante de votos para que conjuntamente con los de las distintas ciudades de la séptima, bueno, digamos como quien dice en la jerga, empujen este, y sean los convenientes y necesarios para que el cuarto lugar este, se materialice concretamente y, bueno, y podamos, hacer, as, digamos, este, acceder a la banca, ¿verdad? Y, bueno, y de ahí en más trabajar por Olavarría y toda la séptima. Ahora, a priori, eh, cuando analizan los números, eh, ¿cuál sería el número de votos que le permitirían a Marcelo Urlesaga llegar a la legislatura bonaerense? Bueno, en realidad, en la séptima sección debería superar los 70.000 votos, Este, cuestión, bueno, eh, digamos, este, parece muy importante, pero no creemos que sea imposible, partiendo de la base, de tener que hacer en, en Olavarría una excelente elección y de obtener el triunfo, ¿no es cierto? De no ser así, se complicaría la cosa, pero verdaderamente tenemos cifradas de esperanza en nuestro candidato local, como así también en lo que puede aportar toda la gente de Unión Celeste y Blanco en la lista, como es el caso de Mariano Ferro, Juan Aruset, este, Mario Fernández, gente que, bueno, muy vinculada con la sociedad que siempre nos hemos preocupado por hacer las cosas bien y que bueno, producto de esta unión de buena gente, como yo, como yo la llamo, de gente honesta, de gente que está preocupada por, por los vecinos de la Olavarría, bueno, eh, digamos, este, gocemos de, de, del reconocimiento, este, podamos hacer un sufructo del reconocimiento de la gente en pos de poder llegar directamente porque para no quedar en simples declamaciones... Eh, para nosotros sería fundamental poder acceder al gobierno, es decir, tenemos ganas, verdaderamente tenemos ganas de gobernar o Olavarría con Ernesto Cladera, con Marcelo Uglés en la séptima sección y en la provincia, es decir, hay muchas, este, muchos beneficios desde el punto de vista de, de, del rédito que podía generar para la ciudad el hecho de tener un legislador y tener un, un intendente, ¿no es cierto?, que, que bueno, que pueda cristalizar o materializar tantas ideas, tantas buenas intenciones y principalmente con gente honesta. Obviamente... Este, dependerá del voto popular, ¿no es cierto?, y para eso, eh, como desde hace muchos años este, se viene trabajando en el Consejo Deliberante, en distintos estamentos gubernamentales, bueno, este, será una carta de presentación, ¿no es cierto?, todo lo que hemos venido haciendo, en pos de que sumada a la propuesta, la cual eh, prácticamente tenemos definido, los ejes centrales, este, sumado a esa propuesta, bueno, hagan que la gente confíe, Confíe en Ernesto Cadera, confíe en Marcelo Urlésaga y todo un equipo de gente detrás. Marcelo, eh, respecto de la lista seccional entonces, ¿cómo quedó integrada finalmente? ¿Cuáles son los nombres y las, eh, los distritos de los cuales provienen? Bien, bien, los nombres son los siguientes. Alejandro Armendari, que es el, el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Saladillo este, y que proviene de la UCR. El segundo lugar en la lista seccional le corresponde al concejal Ricardo Lizalde, ex senador provincial... Este, que proviene también de la localidad de Saladillo, este, y es, digamos, accede por el, por el partido Unión Celeste Blanco. En el tercer lugar, la señora Mirta Nido que proviene de la UCR, este, ex senadora provincial, y va a ocupar el cupo, valga la redundancia, femenino. Y en el cuarto lugar, este, bueno, este, el concejal Marcelo Urlésaga, de la ciudad de La Barría, proveniente por este, Francisco de Narváez, es decir, el bloque Unión Celeste y Blanco. Eh, y en ese orden, el quinto lugar para el representante de 25 de mayo, el sexto para un representante de Roque Pérez. Este, los cargos, básicamente los más importantes, digamos, este, representados en esas personas. Bien, ¿y queda luego de tanto tiempo de hacer, digamos, la, la tarea en función de lo que sería una candidatura a intendente y luego, bueno, por este acuerdo postergar esa, esa idea para ocupar un cargo legislativo, ¿queda algún sabor amargo en Marcelo Urlésaga? No, no, no, no, Verdad es una buena pregunta, yo creo que eh, acá hemos utilizado eh, Alicia, eh, muchos proyectos y muchas ideas que tenemos en beneficio de la gente. Acá uno, para que te des una idea y la gente entienda, Alicia, se debe de, a la gente y obviamente ese bagaje de proyectos y de ideas que tenemos desde Unión Celeste y Blanco lo hemos puesto a disposición de esta unión para el desarrollo social, es decir, eh, si esto viene a engrosar el cúmulo de ideas que tenía Ernesto Cladera para gobernar, bienvenido sea. También es cierto que vamos a formar parte de una lista de concejales dignificada, este, una lista de concejales local, de los cuales, de, la, de esta lista, la cual está integrada por varios este, integrantes de este, Unión Celeste y Blanco. Hay que pensar que no todo debe circunscribirse o centralizarse en la persona de, de, de Marcelo Urlesaga, sino Marcelo Urlesaga tiene sus equipos y los ha aportado a esta unión, y bueno, producto de este gran acuerdo, porque ha sido un gran acuerdo, verdaderamente, hubiésemos pretendido que cualquier otro partido político también se hubiese incorporado. Nosotros entendemos las razones por las cuales la coalición cívica este, ha digamos, abandonado a, a todo este... Entonces, ¿sí? Entendemos las razones, pero hemos sido siempre muy abiertos, jamás sectarios, jamás excluyentes. Uno comprende las razones de, de, los distintos, de las distintas personas y de los distintos partidos. Moraleja, lo, lo que digo es que uno está al servicio de la gente y bueno, entendió que tal vez sea importante para la barría la representación institucional en la provincia de Buenos Aires a través de la diputación, que conjugada con el gobierno de Ernesto Cladera, bueno, este, vamos a hacer una muy buena, una muy buena gestión, ¿no? que, se ve, que se ve reflejada, en las acciones de gobierno, en cuestiones centrales, como tenemos pensado explicar, en lo que tiene que ver con vivienda, para en lo que tiene que ver con seguridad, con generación de empleo, con, con, bueno, con, con darle a las localidades serranas la importancia que merecen en este contexto, cuál es este, la descentralización económica, el tema del delegado municipal elegido por la gente, parecen cuestiones menores, pero eh, a la gente le importa esto, y bueno, nosotros estamos para intentar representarla de la mejor manera. Muchas gracias. Hasta luego. BELL uh. RINGS